Juan Lín, ¿con qué ánimo nos hablas? Es que aunque no he comido alubias, eh, se me nota Sí, sí Y como la, la semana pasada no se me oyó, pues ahora he, he venido con el doble de fuerza Compensando, compensando, claro Bueno, ¿qué tal Feuchas? ¿Qué tal la semanita? Bien, fíjate, con frío, pero va a gusto Pues yo en el final de semana, muy bien, bueno, muy bien, bastante mejor de toda esta semana, que entre la gripe, bueno, gripe o catarro, el estómago y demás, he estado en un sinvivir, pero ahora, bien. Bueno, pues vamos a dejarnos de males y vamos al programa. Esta, esta noche, vinitos. Sí, ¿dónde, eh? <risa> Esta noche vinitos, ah, vale, sí, vale, vale, vale, vale. Y cervecitas. Vale, totalmente, de acuerdo. Aquí y estamos. cigarritos y Aquí. y todo sí. lo que haya. Lo que nos corresponda. Claro pues que sí. Estamos muy distribuidas. Sí, en eso es cierto. Nos llevamos bien por eso. <risa> bueno, Manuela, ¿qué tenemos de agenda? Pues mira, vamos a empezar un poco con la con una marcha, eh, con una manifestación. <risa> Resulta que en estos momentos eh, las fuerzas sociales están eh juntando para eh, ver cómo esto de las, los derechos de las personas migrantes y refugiadas empieza un poco a, a desatascarse de Europa, porque los países y los gobiernos europeos están cada vez peor y cada vez siendo más restrictivos y poniendo más, más trabas a estas, a estas personas que en una situación límite quieren, quieren vivir. ...y quieren vivir con una cierta dignidad entonces todas los, las fuerzas sociales no va a ser para este sábado pero lo, lo recuerdo para el próximo sábado en la arriaga a las 12 del mediodía eh, una manifestación entonces están todas y todos invitados para para este para el siguiente sábado y como es free lo pongo la primera solo faltaría que encima te tendría que pagar vamos para ir pues a mira mi familia esto a ver de todas maneras tendríamos que traer a alguien para que hablarse del tema me parece que me parece bastante interesante y bueno y mucho que hablar sobre ello ¿eh? sí sí estoy totalmente sí. de acuerdo eh, otra cosa empieza cinegoa mm -hmm. sí sí desde el 22 al 29 de este mes Y bueno, va a haber de todo, va a haber desde eh, largometrajes de ficción a documentales, a cortos, eh, va a haber, bueno, muy variado. Y lo que me gusta de este de este goac es que también hay lugares que los hacen gratis, por ejemplo, Cine cine Bilbao o Arte Bilbao, o ¿cómo se llama? Bilboarte, Bilboarte, si es que yo con tanto Bilbao me, me, me aturullo. Entonces, aquí va a haber durante toda esta semana eh, a las 5 y a las 7 de la tarde cine cine cine que pertenece a a la, a la problemática que Cinegoa eh, presenta, que es un poco ver todo este mundo del el trans, las lesbianas, los gays, eh, todas estas problemáticas de sexualidades diversas y un poco en ese sentido eh, a lo largo... Eh, van a encontrar. Está también en Bilbao Rock, están en el en Arriaga también, ¿no? En el Arriaga, están en el Azcuna, están uh -huh. en el en el Anchoquia. Bueno, es que y también en los pueblos. O sea, que la sí, cosa Sí, en los pueblos no sé si es esta semana o es después, de que, cuando también, termina aquí el Cinegoak. Sí. Bueno, es del 22 también. al 29, ¿no? Al 29. Sí, sí y que nada se busquen esto hay un hay un libro que la verdad casi parece un manual de, de lo grande que es y de lo bien puesto que está donde va todo todo tipo de información es de, y es gratis la revista y la revista la es gratis la, la encuentran en las en los centros sociales en todos los lugares estos que están ahora para, para dar eh, las películas otra cosa que quería comentar que a veces no, no sólo no solemos comentar aquí que es ir a ir a, a ver la los museos, no los museos, sino los lugares de pintura. ¿Cómo se llaman los lugares de pintura? Galerías. galerías. Pero las galerías que están en los centros cívicos. Es decir, normalmente cuando entras a un centro cívico, eh, las, las paredes suelen estar llenas de, de pintura o de fotografía o suele de haber maquetas. Una, suele haber una sala con donde están las a veces sí. sí A veces también. Bueno, pues este, esta vez eh, voy a invitar a ir a ver a Ana Basarte. Ana Basarte arte tiene eh, expone en diferentes lugares ha expuesto en begoña y esta vez este mes le toca le toca en la bolsa Es una mujer o por lo menos eh, trabaja la acuarela y trabaja la emoción son acuarelas pequeñas y, y realmente tiene una sensibilidad y, y, y trata los temas de una forma muy muy sutil y muy bella la verdad es que la acuarela siempre siempre da y permite esa, esa emoción no es un, es una técnica muy evanescente muy bonita muy suave y que y muy difícil pues cuando la, si la eh, o sea hay que saberla tratar bien y hay que saber, ser muy muy muy capaz tener mucha capacidad a pesar de que parece fácil poner un, un trozo de pintura en un, en un poquito de agua pero luego el, el, el, el cómo se ve el cómo se se reconoce es, es muy importante y es, y Las es, es muy muy difícil, es difícil. Muy o sea, difícil. Que, que quede bien claro sí sí, sí. sí. entonces están a basarte mantiene o tiene un, una una un pulso bonito con, con la acuarela y con, sus, y con y con lo que nos muestra eh, ir a verla es gratis en la bolsa hay un exactamente hay una salita en, en este caso en una de los lados la bolsa nada más entrar a la derecha y ahí está nuestra querida Ana Basarte que parece que me dan comisión pero no <risa> ¿y qué más podríamos contar? pues a ver Eh, voy a decir otra cosa que cuesta dos euros Ya sé que me vais a decir qué terrible Pero el, el domingo a las 12 del mediodía En el Palacio Euskalduna eh, Hay un concierto, un concierto de música de bandas El director, el director se llama Pascual Villaplana ¿Eso de bandas? Perdona que, Municipales, que es, de esas municipales, bandas de música Pues era una, la, la banda, la que vemos en el Arenal, chiquilla ah, La banda municipal La banda no, municipal, o sea. claro bueno, pero lo hacen en el Euskalduna que es un lugar muy agradable, muy recogido eso que son y... solo porque lo hace el Euskalduna? Bueno, pues claro, que, que, que está bien y, y cuesta dos euros el, esta semana estuve en el, en el Euskalduna viendo a... O, la escuchando. banda de Chistularis sí. ¿Ves? La, banda de, la banda de Chistularis, exactamente <ríe> era barroco, que es que me están poniendo unas caras aquí como de, de, de guasa de de y lo, y, y eran los chistularis en, con música barroca era con música barroca y chistularis piano chistularis con música barroca sí. para que veáis que las cosas para que, no cosas, ¿eh? ¿ves? Para que veáis que, que hay muchas posibilidades Totalmente. muchas, muchas sí. entonces bueno, pues estaban allí los los chistulares, estaban allí la eh, el, el, piano. El, el piano con un chico majísimo que tocaba estupendamente y lo hicieron muy bien, había una chica que se llamaba idoya que realmente hizo una, una interpretación magistral bueno yo creo que todos porque luego fueron solo con el piano y muy bonito y, y utilizaron bueno pues los pues autores del barroco y a, a mí como me gusta bastante el barroco pues la verdad me lo pasé muy bien y la sala es pequeñita es que hay salas y salas y el, y el próximo pues ¿qué, qué día fue miércoles yo creo miércoles o jueves vuelve a ver eh, los chisularis los chistulares A las do, dos euros ¿Te No, a esas calle? son gratis Ah, eso es gratis, eso es claro, gratis Por bueno, eso, claro. a las siete y media de la tarde claro. en, en el mismo... ¿Siete y media qué día? ¿Domingo también? No, jueves Ah, el jueves, el jueves. <risa> Entonces no, pueden llegar Se lo pasarán bien ¿A quien le gusta bien. el chistularis? Sí, sí. ¿A, ¿A quien le gusta la música? La música. Eso. ¿Van con sí. caicu o no llevan caicu? No, no llevan caicu Van eh. todos de negro con... ¿Con eh, corbata o no? No, no, sin corbata eso, eso Es una cosa muy distendida no. Uno llevaba boina Y me encantó también el de la boina No, natural Vale sí. A mí bueno. la boina me gusta Sí, sí, le quedaba, le quedaba Muchísimo muy, muy, al, muy al estilo francés Muy al estilo francés es, Lo llevaba ah, así ya, en claro. maturro, Francés claro. No, francés, francés sí de Bilbao, pero con la, vain con la francesa. vaina francesa. Ver, claro. Sí. Entonces allí está. Pues nada, todas invitadas. Venga. Bueno, yo quería recordar eh, que los jueves eh, son gratis las visitas al Museo de Bellas Artes, era eh, el martes, jueves, ¿verdad? Los miércoles. Son ah, los miércoles. <risa> <risa> los miércoles. <risa> el jueves, el jueves es el museo de aquí alao, el que tenemos sí. en Miguel Unamuno, el museo, el museo ornitorrinco, agüitorrinco, arqueológicos eran, ¿no? Como dicho, arqueológico, no es era arqueológico. arqueológico. Ornitorrinco. Arqueológico. Es sea, ornitorrinco. Menos mal que han terminado los carnavales, sino Bueno, ya sabía bueno, yo que empezaba por una R Más o menos más Era AR, pero OR Pues bueno, más o, menos, más o menos No te has equivocado mucho Oye, por cierto, no sé si me estoy acordando O si es mañana o no El otro día no nos contó un chico Que es amigo nuestro de las feuchas Que actuaba este sábado sí. En el Gasteche de Deusto. Ah, de Deusto Una banda también Hoy que vamos a tener un programa Nosotras muy musical muy. Bueno, pues hay una banda Que se llama Villapel Villapel Villapellejos, Villapellejos, Villapellejos Y que actúan en el Gasteche sí. de Deusto Mañana a las 8 de la tarde Creo que dijo Y son geniales eso ¿eh? Son muy buenas Y la chica, la cantante Estuvo aquí con nosotros Y la verdad es que también Lo pasamos muy bien con muy ella bien, sí, sí. Son un show, vamos Sí, sí. sí. son muy buenos eso Así sabe. que si os apetece Mañana que hace fresquito Pues en el Gasteche de Eustó Pues estáis un poco arropados una Y con unas y, cervecitas Y ya está nunca Y pega. sin rincos <risa> Bueno eh, Ah, tenemos una víctima maravillosa Con mucha hace? marcha y mucha música Exactamente, que vamos a empezar a escuchar una música de ella Es un... Se llama B Berta Bittersweet Eh, es de Bilbao porque las de, Bueno, es de... Es de Gecho, Gecho. Es de Gecho Que no es lo mismo no. Es de a Bilbao decirlo. Porque las de Bilbao Nacemos donde queremos eso Entonces es. ella ha querido bueno, nacer en Gecho Vale, es así. eso Y luego ser. mudarme a Bilbao Eso es Y además de cantar Compone Y vamos a empezar a escuchar una canción, una de, una de, canción de, ella. de ella Que da título a su LP Que ha hecho, a su CD, Que se llama Choice the Love <risa> las feuchas y estamos en la 97 abro ah, bueno pues acabamos de escuchar la canción de Berta Bitterbussuit oye la verdad es que fantástica ¿eh? como has dicho que no me acuerdo del título Choose the love. Choose the love. <risa> Choose <Chuf de> the love. <risa> Choose the love. Elige el amor, básicamente. Así. Oye, cuéntanos un poco. Bueno, buenas noches, Berta, lo primero. Buenas Encanta tardes Encantada de tenerte noches. con nosotras. Yo encantada de estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poco, vamos, bueno, por lo que ha dicho la chula, eh, bueno, naces en Bilbao, en Guecho, donde te ha dado la gana, tienes hace 30 años. Exacto. Y desde el 2011 te dedicas profesionalmente a, a la música. Sí, bueno, lo intento. Desde 2011, además de dedicarme profesionalmente a la música, me he dedicado a la hostelería, a, he sido dependiente de tienda, he sido un poco de todo... Pero sí, de un tiempo para aquí ya más más enfocada y sobre todo ahora desde que he sacado el, el disco. ¿Es tu primer disco? Sí, un disco oficial, sí. Saqué hace tiempo una pequeña maqueta, un disco más pequeñito, por así decirlo, grabado más humildemente, pero así un disco profesional y con una idea de una proyección importante un poco más más fuertes es este sí uh -huh. bueno luego hablaremos un poco del disco bueno cuéntanos un poco cómo empiezas tú en el mundo de la música pues yo cantar o, o dar el cante lo he dado toda mi vida desde pequeñita siempre me ha gustado he siempre he sido muy muy teatrera muy farandulera he hecho anuncios de pequeña siempre muy pues eso muy dal al teatro Y, pero nunca me he pensado en dedicarme profesionalmente a la música porque no me veía capacitada, siempre no he tenido estudios de solfeo ni sé tocar ningún instrumento y siempre, siempre piensas que hay alguien mejor que lo puede hacer mejor y que, pues, que tiene más posibilidades que tú entonces yo me dedicaba pues, a otras cosas, a estética, estudié para, pues, eso para montar un negocio y tal pero un día me topé con un amigo cantante que me escuchó cantar él se dedicaba a hacer conciertos de reggae y dancehall a nivel nacional Y, y me animó y me, y me dijo, tía, tienes que tienes que cantar y la gente tiene que escucharte y tal, ¿y por qué no lo intentas? Vente conmigo de corista. Y empecé así con él, él se llama Novato, es un chico de urduliz, uh -huh. que hoy en día todavía se dedica también a la música y, y además es muy amigo mío. Y desde entonces empecé con él, poco a poco él me dijo, venga, pues ¿Qué posate. años tenías? Pues ya te digo, fue en el 2011, eh, 26 años ya. 26. Sí, sí, ya era una mujercita. ¡Ja, ja, <ríe> Y bueno, hasta hoy, al principio, pues eso, haciendo conciertos eh, en bares, eh, acústicos, eh, de versiones, sobre todo. Y ahora ya con este disco, pues ya con ganas Oye, de cantar mis de canciones. te gustaba? Siempre wow. me ha gustado la música negra. Me ha gustado el soul, el R&B, sobre todo el rap, eh, el reggae también. Y luego un poquito de rock también. Es que en realidad me gusta la música. O sea, si está bien hecho, se, creo que... Soy capaz de apreciarlo. ¿Y bueno, cuando empezaste a cantar también, antes, ¿componías o empezaste a la vez ahí un poco? No, antes, a ver, yo siempre con las amigas y eso, con alguna amiga que cantas, yo tenía una amiga con la que pues nos juntábamos para cantar y así, alguna letra hemos escrito, pero ojalá no salgan nunca, o sea, <risa> eso no, no lo considero componer. Sentarme a, a escribir una canción en plan en serio y con, con una idea de expresar algo ha sido desde 2011. Antes lo podía expresar escrito, pero no, no le ponía música ni le daba forma para que fuera una canción. ¿Y las compones en inglés? Porque claro, tú cantas en inglés. Sí, sí prefiero, prefiero escribir en inglés primero porque me sale expresarme mejor. Porque yo creo que si escribiera una canción en castellano sería demasiado literal y a lo mejor no sonaría muy bien. Eh, entonces yo creo que suenan mejor en inglés y sobre todo porque el tipo de música que yo he estado escuchando siempre ha sido en inglés. Entonces me suena raro en, en castellano. Esta canción, por ejemplo, cuando la escribí hice una pequeña versión Chus de Love, hice una pequeña versión en castellano para probar y era muy rara y con Miss You también hice hice versiones en castellano de algunas de las canciones del disco Oye, para qué ver. pasa, te pues, resultaban moñas o qué. O, ¿pod ¿o podías cómo? cantarlos un poquito en castellano a ver qué. A ver, ¿Cómo suena? Chus de love. love, No, de Chus de Love Dios. no me acuerdo, igual de Miss You, cómo bueno, no, Vale, Miss You, creo. que es la primera mm. del CD. Así es que me suena latino totalción <risa> sí, la, la, la, la canción original en castellano es a miss you I a verme y no me acuerdo de porque no, no voy a saber decirlo en castellano pero en castellano sería algo así como no quiero extrañarte me merezco alguien mejor No sé, o sea, es que sí, sí, no sea. quiero extrañarte, de verdad suena como suena chungo, como regatona, sí, así, suena reggae, sea, verdad, no. como latino, Ay, eso, entonces dije que, no, que mira más si si sí, no, sí. ese rollo no, no. entonces <risa> <risa> <risa> entonces al final tiramos para el bal inglés, que al final es lo que más me, me representa, pues eso, me siento como más identificada con la música en inglés, no tengo nada en contra mm. del castellano, pero quizá me cuesta más expresar y que suene bonito Oye, ¿y sabes inglés? Decir, ver, <risa> lo intento, o sea, lo intento, mm, sí No solo cuando escribes o cuando lo lees Sí, lee. intento, intento comunicarme con, sí. con gente en inglés y tengo amigos nativos y con los que hablo, sí, a menudo Eso lo había preguntado. Y digo, claro, igual si le he okay, dicho, ¿habías sí. ido a un colegio en inglés? Pero no, vamos, no, no, no, no, no, no, no. He estudiado en varios colegios, pero <ríe> ninguno así tenía ni americano, ni... No. Yo lo que quería preguntar es, para componer, ¿necesitas eh, sentirte mal, con dolores, con problemas? ¿Es cuando mejor construyes las es habitual, canciones? Es es habitual, o, ¿eh? O no, o en tu no, caso, no, no, no. para nada. No. Yo creo que siempre hay algo que decir cuando, está, sea, cuando sí, estás porque, triste porque, o cuando estás alegre o cuando estás medio medio compone cuando está triste o cuando le pasa mal no yo, yo, yo escribo cuando escribo lo que me apetece o sea no, no en función de si estoy mal o si estoy bien porque hay canciones también positivas de hecho creo que casi todas son positivas aunque estén escritas en momentos mejores o peores pero yo creo que no yo creo que siempre hay algo que decir en cualquier momento ¿Y qué es lo que hace que, que, es, que quieras escribir una canción? ¿Algo que te ha pasado en el día o, o tienes una, una mecánica? Es que me parece una cosa complicada en principio, no sé. A veces a veces eh, te pasa algo y quieres expresarlo simplemente y lo sueltas eh, porque pues algo personal tuyo que te ha pasado, que te gustaría decirle a alguien, a lo mejor que no te atreves o, o que le dirías, pues, lo, lo plasmas en papel… Y otras veces eh, eh, estás igual hablando con las amigas y de repente dices, este sería un tema maravilloso para una canción, y mm. lo apuntas. Mm. Si no lo apuntas, ya lo has perdido para siempre. Pero si lo apuntas, luego te puedes escribir un tema pues mm. pues en base a eso tan guapo que se te ha ocurrido... O sea, que eso es cierto, eso que dicen lo, lo, los cantantes y las cantantes, cuando dicen, yo siempre llevo una libretita y un boli... Eh, ahora con el, es con el móvil es más fácil. Pero son todo todos los artistas, ¿no? Si no, yo sobre todo es en la mesilla, también, ¿no? ¿Sí? en la mesilla de noche sí tengo, porque muchas veces sí que te despiertas, o a la noche, igual son las dos de la mañana, ahora con el móvil está mucho mejor, porque te puedes grabar una nota de audio... A veces te viene una melodía, o una letra, o una idea, cuando estás en la cama. Normalmente suele ser así. A mí yo cuando cierro los ojos y estoy en la cama pensando en lo que me ha pasado, pues de repente igual te viene una idea. Y ahí te tienes te tienes que quitar la pereza de encima, como sea, y decir, quita de aquí y grabar una nota de audio, porque si no, de verdad que es imposible, se te olvida para siempre. Y es una pena, se pierden muchas ideas así, ¿eh? rascando ya. la almohada. O sea... ¿Y eh, tuviste ese apoyo de tu familia, de tus padres? Siempre, siempre he tenido, sí. En ese sentido tengo una suerte. Además, el otro día lo comentaba con mi ama. Cuando tenía 12 años, eh, nos bajamos a Madrid a un concurso eh, que, que tuvier, tuvimos que grabar en un estudio, una canción para el concurso, y mi madre se gastó 90.000 pesetas en el estudio, porque confiaba en mí. Y se gastó 90.000 pesetas, que por aquella época mi madre igual tenía un sueldo de 100.000 pesetas. 120.000 pesetas, ¿sabes? Ver, y se gastó 90.000 ¿Era en un concurso? Era un concurso que lo, lo organizaba eh, Paolo Brasola Que era un compositor italiano Que ha sido compositor para Nicola y Para gente súper importante uh -huh, en Italia uh -huh. Y el tío ahí hacía un concurso en, en Madrid Que se llamaba Chicos de Oro y Entonces eh, componía alrededor de 20 canciones Y se las iba dando a niños con talentos uh -huh. Entonces el niño tenía que salir al, al escenario Interpretar la canción, tiquití, comerse al público Y pues eh, concursar entonces había que grabar previamente esa, esa canción en un estudio y esa fue la primera vez que me metí en un estudio con 12 años para grabar esa canción a nada, cuatro días del concurso la grabamos eh, bueno, yo estaba ahí emocionada en la, vamos, emocionada de la vida ahí en un estudio diciendo que es todo soy súper guay y, y salí al escenario tenía mogollón de, de vergüenza y mogollón de miedo y estuve hablando con las chicas que habían ganado el año anterior Y, y yo les dije, ¿qué hago tal? No sé qué, es que no sé qué hacer porque estoy muy nerviosa, no sé qué. Y me dijo, tú sal y pásatelo bien. Mira, y salí y me puse a hacer el idiota en el escenario, pero el idiota literal. O sea, estaba haciendo, eh, o sea, en plan cómico, bailando en plan cómica, con 12 años, y al final gané. ¡Ay, qué Así bueno! Que, y si con sí, 12 años, sí. claro. era bueno, eso fue un show máximo, a ver si encuentro el vídeo por ahí. <risa> pero sí, sí, y mi ama siempre, siempre ha apoyado, y mi Aita también, los dos, sí, sí. Eh, bueno, nos has estado comentando también que pasaste en una adolescencia, bueno, unos momentos un poco difíciles, ¿no? Con una enfermedad que tuviste, sí. es cáncer de hueso. Eso es. Sí. ¿Eso te ayudó para tomar también la decisión para dedicarte a lo que...? Sí, haciendo? yo creo que eso te ayuda en todos los sentidos, sobre todo eso, para, para echarle coraje y valentía a las cosas y, y darle valor a lo que quizás antes no le dabas. No lo he llegado a, digamos, me he despertado unos cuantos años más tarde porque durante muchos años he estado pensando que no que no era lo que yo quería vivir, pero luego me di cuenta de que la música era lo que lo que realmente quería hacer, aunque sea tarde, y ahora pues hoy estoy luchando a muerte. Pero sí, efectivamente es una es una, una cosa que no se la deseo a nadie, pero que aún así a mí me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Bueno, que maravilla, qué, qué ánimo da, ¿no? <risa> Por lo menos para lo que están sufriendo, vamos, eso... Eh, oye, ponemos un, otra canción vamos a escuchar otra canción de sí, sí, Berta de esto, a, ver, a ver Berta, la, la, la, dinos cuál ponemos Miss es... You, Fancy Spiles ¿Cuál? <risa> bueno, yo tenía la preparada la si primer, me dices todos los títulos que me no que ya hemos no, no, escuchado he, he preparado la primera pero puedo poner la primera otro. es muy guay es el single que sacamos de adelanto precisamente para lo que comentábamos antes de, de que lo saqué gracias a, a, a un proyecto que subía a internet, un crowdfunding que la gente aportó sí. algo de De dinerito Que después nos tiene que comentar exactamente cómo se ha financiado, que me parece muy interesante, Exacto. también para sí, otra sí. gente que vaya a empezar. Pues esta es. canción fue la que hizo que la gente apostara por el proyecto. Vamos a escucharla. ¡Vamos a escucharla! To lose the beauty of a smile Before the day you left The game you played I was so blind Could I love you, love you For the rest of my life For the rest of Baby, I don't wanna miss you I deserve a better man A man who makes me feel That I'm the fool of this world I don't wanna miss you I deserve a fly heart And before you won't say nothing about it Nothing about it Yo, say And you won't say nothing about it Cause you never did I thought you were braver Cause you live us independently But you just think of what Who doesn't express what it feels for me This game is over That doesn't mean that you win Now I'm a little stronger I really know what I need And baby, it's not you I'm only looking for something true I will get you, get you out of my mind I will forget you, baby I don't wanna miss you I deserve a better man Bueno, Uy. seguimos en la 99 con las ceuchas y con Berta con Oye, amiga. un placer, ¿eh? Y eso que a mí el rap No soy muy aficionada, ¿eh? Pero ah, pues Me ha gustado, mira. es un rap muy suavecito sí, ¿no? medio melódico, ¿no? Medio sí, cantando sí, sí. y tal ¿Haces Ahora también la música? Moda, ¿no? ¿no? no, en este caso, en el caso del disco la ha hecho toda la música y todos los arreglos Antonio Garamendi Con el que he estado, las canciones hemos Trabajado en conjunto todo el rato, o sea uh -huh. Por eso hay también esa esa combinación Él hace música y quizá más Más, ay, oh, ¿cómo explicarlo? Más eh, tirando al pop o al indie Más mm. un rollo menos negro Por así decirlo sí. Y la combinación ha sido ha sido muy guay, la verdad Está, Ha quedado guay, ¿no? Oye, sí, sí, sí, sí, sí, sí totalmente Sí, ganas delísimo sí. Oye, una cosita eh, Tus cantantes preferidos A vale. de hacer un disco, de componer Y de, y de música, de las dos cosas Vale eh, Lauryn Hill mmm, Que era la cantante de los FUJIS También Sí uh -huh. Me gusta mucho actual eh, Jessie J, por ejemplo. Y luego artistas como Melanie Fiona, que también no es muy conocida, pero es una artista de R&B muy muy guay. Eh, y, y luego ya rollo... Amy Winehouse Sam Smith eh, Adele un poco ese rollo de fíjate que yo Adele menos, Adele mal, Adele Amy, no soy... menos mal Amy ya pensaba no. digo yo bueno Amy se nos queda, ¿sabes lo que pasa? Vaya. que es un, clásico que, es un clásico, clásico que yo diga Amy Winehouse es el primer nombre que se están aquí mis amigas riéndose están diciendo a ver cuando suelta Amy a ver suelta Amy porque es, es que yo cuando hacía versiones cuatro de las versiones que cantaba en el directo de 20 canciones cuatro o cinco eran de Amy porque es a mí me parece espectacular eh, sí. es que las La fuchas somos unas somos fans, fans totales total, pues. nos quedamos sin verla pues, cuando iba a venir el, fuimos de... a Camden. Fíjate. Fuimos a, Kanden, a Kanden, Fuimos Kanden, a Camden solo por... Nos homenaje como hubiera hecho, como hacía Amy Woodhouse en Camden. Pues claro que sí, claro que sí. Que lo mismo que hacía Qué Amy? guay Camden nosotras. Cuando iba a venir aquí <risa> <y> nada, ni velón, ni velón de fiesta. Había que... Sí, y verdad, íbamos a ir a verla al BBK Live, pero luego, bueno, pues sí, eso. justo. Nos pues justo vino, el año que dejé tuvo yo, también sí. una mala sí. tarde. Ella, el luego ya 15. fue cuando murió ese mismo mes me parece pero bueno, iba a venir a primero esperar cuando andaba un poco pero a los 15 días vamos sí, ya sí porque se murió el veitantos y, y el bebé calfe da siempre sí, a sí. primeros de julio sí bueno pues nada, luego nos cantas un poquito de Amy, venga lo que versionas luego nos cantas un venga poco. oye una cosa en, en, en el disco este vamos sí. a hablar un poquito de él y antes de los conciertos y esas cosas y del tema económico que también es importante, cuéntanos, aquí dices, en este álbum, este álbum se pudo llevar a cabo gracias a 209 mecenas. Exacto. O sea, mecenas ya quisieran tener la peña 209 mecenas, ¿eh? <risa> pues sí, yo me sorprendí también. Eh, además, si te digo, conseguimos 4.660 euros en 40 días para grabar el disco. Para mí fue la primera sorpresa y, y fue también obviamente lo que más me motivó para seguir trabajando eh, subí el proyecto y, y muy ¿Cómo rápido hiciste? la gente en internet el Sí, ahora hay un montón de páginas que se dedican a eso, a, al crowdfunding y en concreto yo la subí una que se llama Verkami, tú subes el proyecto y escoges un número de recompensas diferentes para pues que sean un poco atractivas para que la Vamos gente lo pague Vamos a explicar un poco también qué es para la gente igual que no lo conoce pero tiene algún pequeño proyecto porque bueno, igual me da un acceso Se exactamente... financian un montón de proyectos desde películas, obras de teatro libros y, y muchísimos artistas se dedican a, a financiar así los discos Hay páginas web donde te puedes meter de financiación. Tienes que <coughs> cargar el proyecto, me imagino, ¿no? Enviar el proyecto. No es necesario hacia... cargar. Tú simplemente tienes que... Eh qué es lo que te gustaría conseguir, eh, hay gente que da eh, más pistas que otra, hay gente que sube eh, lo que tú dices, imágenes del proyecto, eh, un visual del copón un vídeo, un tal, no sé qué, yo en mi en mi caso, nosotros subimos Miss you, subimos el primer tema de adelanto subimos eh, un vídeo grabado en el estudio en el que se veía el estudio donde yo iba a grabar el disco, para que la gente viera realmente que iba a ser en un estudio potente que no lo iba a grabar ahí en cualquier lado, y, y pues que su dinero iba a ir a algún sitio bien encaminado uh -huh. y luego sí que, sí que si alguien va a A ese, a hacer algún proyecto así sí que es importante las recompensas tienen que ofrecer algo atractivo y que a ellos no les suponga un coste muy alto porque si tú por ejemplo quieres conseguir 4.000 sí. euros y ofreces eh, sudaderas serigrafiadas con tu nombre esas sudaderas te van a costar un dinero de ese, claro. de ese que no vas a dedicar a la música Me lo vas a dedicar a hacer sudaderas A, a, a ver, es que no, no, no entiendo Yo ya la he entendido No, no, no, sí, no sí, yo yo yo sí, lo que lo vuelva a entender nada. Pero quiero decir que sí, sí que sí, sí. Caso es, Yo por y ejemplo, que, yo, por ejemplo en mi caso que... yo las recompensas Que ofrecí sí. eran eh, Discos, obviamente, porque esos discos Eso Iba es, a hacer sí o claro. sí, y, y yo quería emplear El máximo dinero en la música, yo no quería pedir 4.000 euros y gastármelos en merchandising En sudaderas, en tal para dar Esas recompensas, entonces ofrecí Eh, asistencias a ensayos eh, venir a grabar o a sea, venir a ver cómo se graba el, el disco al estudio eh, disco. video covers discos aparecer mencionado porque hay 14 mecenas que aparece su nombre en el libreto del disco para que se uh -huh. en representación de los 209 vale, sí, hay 14 que pagaron por aparecer ahí uh -huh. y ese dinero yo lo he dedicado al estudio en lugar de dedicarlo pues eso a una sudadera oa un tal a otro tipo de recompensas son recompensas un poco más etéreas, por así decirlo. Bueno, pero está bien. Sí, pues sí, pero así el dinero no. va la a lo que tiene que ir, exacto, porque al final es claro. lo que lo que comentábamos con esos 4.600, aunque suene a muchísimo dinero, se ha, se ha financiado parte del disco, porque desgraciadamente <risa> sale muy caro eh, claro. sacar un proyecto así adelante. Entonces está bien. O sea, en ese sentido que la gente si va a hacer un proyecto que se fije mucho en, en las recompensas, en que sean atractivas y... Ay, me parece estupendo. Y hay diferentes eh, sitios, organizaciones, hay organismos... Hay un de páginas si tú te puedes meter en, en Google y buscas crowdfunding o mecenazgo sí. y o proyecto por mecenazgo y tal yo me metí en en y me pareció la más adecuada Berkami con V y K y me pareció la más adecuada porque vi que tenía una, una tasa muy alta de, de pues eso de éxito la mayoría de los proyectos se llevan adelante, no sé si será porque la página es muy atractiva o porque te asesoran muy bien, yo en mi caso lo llevé, se quedaron alucinados cuando les mandé por mail todo lo que tenía, pero si ya lo tienes todo hecho ah bueno, pues solamente hay que hacer aquí y aquí, porque en realidad ellos te asesoran mucho pero yo le di tantas vueltas al tema que lo llevé casi casi terminado Claro, porque eh, tú dices que enviaste ya también una demo, ¿no? Eso o sea, es, enviamos también una ¿Dónde la, la grabaste? En, en Sweet Soul Music en, en la Rabasterra, en un estudio, ahí. O sea, en un estudio es donde se no ha grabado casero, todo el disco casero. no, no, no, esta, casero, está bien oye, está. Oye, no, no, pero no, no, me, estoy, me estoy refiriendo a lo que es la, la, eh, la demostración, <risa> no lo que es el disco no, Nada, se grabó la, el, la canción es que... se grabó en el mismo sitio donde se grabó el disco después, ahí sí, sí. El, el del estudio Pues se confió en nosotros y en el proyecto también, obviamente. Yo quería preguntar todo lo contrario. Esto, si en, en Euskadi uh. hay buenos lugares de grabación. Claro que los hay. Hay un montón es, de es estudios. Sí, sí, sí, hay un montón de estudios. En nada. concreto, donde yo he grabado, se han grabado vale trabajos importantes. Sí, claro. sí. sí, sí, vale dinero, seguro claro. que vale. El tema es ese, que vale dinero, sí. Claro, <risa> es que me imagino que Sobre fuera por hora, Sobre todo ¿no? que no puedes alquilar solamente el estudio, que tienes que alquilar el estudio y el, al, al técnico que esté ahí, que se ha estudiado lo suyo y que cobra lo suyo, ¿no? Claro, Oye, ¿cuánto sí. tiempo te costó sacar el disco? Pues el, el proyecto lo subimos en mayo, lo subí el día del cumpleaños de mi madre, el 4 de mayo, y pues hemos sacado el disco el 13 de febrero, así bueno, que pues bien, menos, ¿no? de menos de un año. Uh -huh. Nosotros Muy empezamos bien. a hacer las canciones en, en diciembre del 2014, sí, empezamos pues, un, poquito, un poquito antes, preparamos Miss You, subimos el proyecto en mayo y luego a lo largo de todo el resto del año hemos, hemos seguido grabando. Uh -huh. Y el marketing después cómo lo vais a hacer, o sea, tenéis eh, alguna fórmula, o sea, con internet o En principio no sé. yo siempre soy no sé. yo soy la, la dueña de todas las redes sociales que están a mi nombre y, y le doy mucha caña y además no, no no quiero que nadie se las lleve por mí. Muchas veces igual te metes a trabajar con alguna productora, con algún representante y lo quieren llevar ellos. En mi caso yo no va a ser así porque yo lo llevo muy bien y considero que, que es mejor tener a la gente enganchada a ti mismo, a la persona y, y que la gente vea lo que haces habitualmente, no solamente fotos de promo y vídeos de promo y tal y cual. Pues un poco también que les vean a mis amigas, que además son muy guapas, muy simpáticas. <risa> Exactamente, es que sí es, que es cierto. Están ¿sí? aquí, están aquí. Están más formales, no las reconozco. Igual se animan y cantan ellas también algo, pero... De momento no. Por lo menos que digan su nombre, que son las fans número uno, supongo. Eso ¿no? es, May están aquí. Sí, May y, <risa> y eso, y el tema de, del marketing, la verdad es que no no me preocupa, la verdad. Eh, lo estamos moviendo todo a través de redes, la gente es que no hay creo que no hay nada mejor que el boca a boca Y ¿eh? la gente que le gusta algo y confía en alguien y dice, "Jo, tío, pues es que es que además esta chica pues yo que sé, yo en mi caso no, no quiero hacer solo música para pasármelo bien y tal, o sea, yo quiero hacer algo un cambio e intentar que la gente eh, sea más positiva y que, que yo también tengo mis bajones que siempre lo digo, pero pero que hay que ser un poco más más fuerte, sobre todo cara a la galería, y que pues pues pasarlo mal pues están los amigos, está la casa y, y hay que ser un poco más mm, fuerte y más positivo porque porque motivas a los demás. Pero es que yo tengo siempre un, unas dudas ¿no? en ese tipo de, de historias Porque claro, uno es artista y es muy creativo uh -huh. Pero la otra parte es que también tiene mucho trabajo Y no me refiero solo porque es verdad que tú lo llevas ahora mismo Lo vas muy bien Pero por ejemplo, en los directos, buscarte conciertos claro. Lleva un trabajo eso, sí, sí, mucho tiempo y energía Mira, yo he estado hasta ayer sola y desde ayer me he planteado eh, empezar con una productora con la que he quedado la próxima semana así que de momento no te puedo decir nada porque no he firmado nada pero, eh, para yo, buscarte yo necesito, conciertos o... yo hasta ahora todo, el, todo marketing lo que tú dices, eh, redes sociales buscar conciertos, ir, pagar porque uh -huh. tú terminas un concierto y tienes que andar pendiente de cobrar tienes uh -huh. que andar pendiente de que cobren tus músicos de que traten bien a tus músicos de que no les falte de nada si no les dan de comer, les tienes que dar de comer tú porque no se pueden quedar sin comer un todo eso, es un trabajo, todo eso es hasta ahora yo lo he hecho pero a raíz de lo que pasó el sábado en la sala bebbca bueno, pues yo me estoy dando eso. cuenta de que no puedo llevar a cabo hecho y, y me agobio porque porque te das cuenta de que no das abasto uh -huh. y, y, y es, es una responsabilidad entonces ya a partir de la semana que viene me limpio las manos y que lo lleven profesionales que para eso están porque yo no puedo agobiarme o sea es muchísimo trabajo y lo, lo peor de todo es que la gente no lo ve Uh -huh. claro, claro sí, sí, la, hay muchísima gente que, no sé, que ¿no? me que, pues, que te escribe oye y tal U dónde está mi cd y dónde está mi no sé qué o sea y es como a ver tranqui, tengo dos manos sabes una para firmar de hecho solamente y tengo que firmar 200 cdes y los tengo que enviar yo yo sola voy al sabes yo pongo la dirección yo Entonces voy poco a poco y, y efectivamente por eso voy a ponerme con una productora Muy ya bien. porque me agobio, me da, me da, me da pena sí. por esa gente que, que está esperando energía. cosas. Oye, cuéntanos, el sábado pasado eh, presentaste tu disco en la sala bebeca Eso es. ¿Qué tal? Pues lo petamos. Eso sí, eso hemos visto. ¿eh? Las sí, que sí la verdad que y además eh, hicimos una lista eh, entre todos los músicos, tal amigos, familiares, en total una lista de, de invitados increíbles prioritarios, por si acaso, o sea, que tampoco, por si acaso, de unas 100 personas. Sí. Y al final entraron pues, alrededor de 650 personas Joder. en total y hubo gente que se quedó fuera. Y todavía hoy, ayer me decía me decía un, una persona que asistió al concierto, me dijo, jo, pues yo a la mitad salía a echar un pitillo y todavía je, había gente fuera esperando a ver si se podía colar y a ver si se podían pues eso, meter por algún lado a escuchar algo. La verdad que fue fue una pasada, fue guay. Sí, estaba muy nerviosa. Estaba era mi primer nervioso. concierto así en plan en era digamos directo, era yo me sentía aquí... como cuando como cuando hacen las presentaciones en sociedad de las niñas, esto sí. como sí. Yo Me sentía un poco como así, como, ¿sabes? Todo el mundo venía aquí a verme, tal y cual y, y tengo que dar buena impresión. Luego el el formato era algo diferente porque íbamos un DJ una sección de vientos, o sea, saxofón, trombón y trompeta, y luego un guitarrista, que además en algunas ocasiones también tocó el piano, o sea, luego aparecieron también unos bailarines, o sea, hicimos un show como muy como muy americano, como muy vacilón, la gente se, se lo pasó genial y yo estaba temblando, y sobre todo cuando vi la gente, porque la primera canción la cante absolutamente a oscuras, y le dije al técnico, por favor, enciende la luz, que les quiero ver las caras, y, y dije, qué es esto, madre mía. Imagínate, imagínate mi cara cuando encienden todas las luces y estaba... Toda la parte del patio llena Toda la parte de arriba de las butacas llena Y dijiste, Dios mío Y dije, Dios mío, sí Y mi madre dijo, Bailaba Dios mío, gente. que la niña se muere ¿Bailaba la gente? Bailaba la gente Qué bueno, porque fíjate que somos sí. osos, ¿eh? Sí, sí decir, no bailaban, cantaban que... Me gritaban cosas, guapas <risa> Fue muy divertido Sí, además, eso, yo estaba muy nerviosa De repente igual hablaba mogollón De repente me quedaba callada Y era como... y pues me animaban ¿Habías eh, actuado en otros sitios <coughs> con tanta gente o así? no eras tu primer concierto? ¿Con tanta gente para verme a mí? No, nunca O sea, no sé, yo creo que lo máximo Que me ha ido a ver a mí, no sé, que pueden ser 60 personas o 70 personas En un concierto normal Pero a ver, que me... Cuando me has contado con, con este... con A ti, en Expreso, no... Pero Eso es lo que digo, acompañaba. a verme a mí, a verme ya, a ya, mí, no... Ya, te estoy entendiendo, pero pero, pero... pero sí que es cierto que yo he hecho directos en los que pues he teloneado a gente, o en este caso lo que está comentando de ella es el cuando telone, teloneé a Stephen Marley en su gira en España, en 2012, cuando llevaba muy poquito cantando con él, con, con Novato, uh -huh. eh, me ofrecieron la posibilidad de hacer la gira con él. Pero claro, ahí no te conoce nadie, ¿sabes? Vas tú ahí, bueno, es un poco más light también estaba nerviosísimo, también te lo he contado, ahí estaba peor yo creo. Yo creo que sí, yo creo que estaba peor, ahí ahí es que casi no había cantado así delante de tanta gente, pero lo del sábado fue fue monumental. Oye, ¿vamos a poner otra cancióncita? Sí, por favor, por sí. favor. A ver, bueno, a ver, dinos, cúntanos. Berta. Pues vamos a poner, ahora? mira, vamos a poner Fancy Spills, que es la segunda, porque además la eh, hay, una, hay una colaboración una colaboración. Mira, esta canción eh, es de Antonio, entera. Es la única que tiene la letra también de Antonio. Y es una colaboración con Charles Cooper. Charles Cooper es un profesor de, del colegio americano, que además es profesor en la escuela de jazz, de saxofón y de voz. Y es mi profesor de improvisación vocal. Y entonces es muy bonito que haya colaborado. Y colabora tocando el saxo y en esta canción rapea. Así que Vamos a aquí estamos. Vamos a escucharlo. spirits are drifting over time yes pictures and scenes of joyfulness you and me we're always meant to be the people of and knock her fullness Astrology So I give my love a purpose Making no apologies Into the start first love psychology Mind, soul, spirit You can fill it in my heart False rate goes up On the day it blows up But oh, we walk this way And we talk this way Take it back to the day A run DMC yeah That's why we love this way Can't nobody say But you and I Because me, you yeah. meant to be The strength And our reality Chill yeah. Bada-da-da sweet in la 97 con nuestra amiga Bit Bitter mm -hmm. Bueno, Bertta a ver, vamos a hablar un poco de Cas De Cash Money. Eso es. ¿Esto que ¿Cuánto cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar este disco? Joder, pues... Eh, eh... Aparte de, ser, de hacerte famosa... Bueno, yo bueno, más que no Cash, yo espero que me dé muchas experiencias muy dentro buenas. De, y... Dentro de nada te veo con María Teresa Campos. Ojo, por favor. mucho lo de cada vez que presentan un disco, allí sale hasta el chorro no de me... Paula Alboraz. ¿Cuántas veces? No sabes cuánta el gente el otro, me viene y me dice... Alejandro, todo Dios, con la María Teresa, como si fuera ella... Pues no sé, la ¿Para qué, además, niña ¿para de qué? los estudios de todo el mundo Sí, es verdad. No, no, no, a mí mucha gente me dice, ¿por qué no vas a Sálvame o algo de eso actuar? <risa> Digo, déjate, hija, déjate. A veces es mejor tener su público y el que tú tienes que sí. ir buscando otras cosas que no... Bueno, pero tú quieres vivir de esto. Yo quiero vivir bueno, de eso. de otros. Quiero vivir de eso, lo que quiero es eso, seguir haciendo mucha música, seguir sobre todo, de discos ya sabemos que no se va a vender, así que montar un show potente con mucha gente mm -hmm. y pasarlo bien e intentar moverlo y, y yo creo que, que es posible, ¿por qué no? ¿Cómo yes, va? Yes, <risa> Me ha salido como muy... Muy bien, Michelle, te ha quedado muy, muy Michelle esto Así que... Oye, igual, igual me canto un poco de Valerie, ¿no? Para aquí, para las venga, feuchas Valerie vale, de Amy Winehouse Venga, sí, venga, venga, un poco. venga, sí, sí acapella es Una promesa, una eso promesa Eso es una promesa antes de hacernos el... Vamos a terminar, a hacer el test ah, ¿sí? Eh? Sí. Hay, hay un miedo, test de las feuchas Me si ha eh, a ver. <risa> a ver, venga. Va, eh? Va por Emil. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Mm, and I think of all the things I'm what you're doing and in my head I paint a picture. Oh. oh, oh. Since I come home, well, my body's been amazed. And I miss your ginger hair and the way like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over, Valerie? Valerie. Oh, oh, oh, Valerie. Valoré Bueno, uh, fenomenal, eh? Acapella, acapella Acapella, acapella Acapella, acapella Acapella, acapella Exactamente Nuestra no, no, no. emi Bueno, pues a Berta Te vamos a hacer un test Vale ¿Eh? yo, me, yo me animo, venga Y luego ya, pues terminamos Con su música, la verdad No Sale no sale el test No, no quiere salir no. ahora se, eh, se, ha, no, no, se ha puesto no, tímido no. Pues, Sí, el, la, la entradilla Del test de las luchas la nos Pásale nosotras tímido. hoy Ay, me estáis dejando con toda la intriga Sí <risa> no, no, El test me guarda. lo haces, sí o sí Sí, sí o sí, sí, totalmente nada, no, Bueno, pues lo... nada, déjalo que pasamos no. a pasar el tiempo en la entradilla ¿No sale? Eh, no. <risa> pues, no Parece no. que no Berta. No Empezamos. ¿Tiene vale. las camas sin hacer y pelusas debajo? Si tengo las camas, sí. Menos mal. Sí, sí, sí, sí. A ver, ¿has hecho alguna vez un simpap? No. Joder. No. Qué, qué triste soy ¿no? qué, qué triste soy ¿Sí? si se te pare, sin, ¿sin si se... querer sí, sin querer cuenta en no. plan de que no, se te vaya no, no, la vía vale, vale, ahora no, no. no, antes sí la es. primera vez no, tú... no, ah, vale. pero tampoco vale porque es un no. despiste ¿eh? Eso Eso no es que es tiene que ser intencionado si se te aparece la dina y te concede tres deseos, ¿qué pedirías? iba a decir salud, dinero y amor claro Eh, salud, dinero y, y más salud ¡Jajaja! <risa> ¡Hay que hablar sobre el amor! ¡Sí! El amor ella, la... lo, lo veo... Lo ¡Ay, perdón! ¡Hemos hablado nada del amor! ¡El amor! No, ¡Otro ¡Otro día! ¡Otro día! ¡Otro día! ¡Otro día! ¡Otro día! ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a pillar? ¡Mmm! ¡Qué cosa ilegal! Sabiendo que no te van a pillar. ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Oh! <risa> Eh, robar algún político que se lo merezca Muy bien, vale, pues sí. eso sí, lo de robar lo nuestro <risa> Robar a un ladrón, ¿no? Que eso son claro. 100 años de para, perdón Para nosotros es el banco, pero... Para nosotros es el Banco España, pero... <risa> yo, pues vale, un político también pero sí, político sí. Además así... ahora parece que tienen más dinero que los es bancos Eso sí, está bien o sea, yo, ta yo también iría donde ellos <risa> Bueno, ¿cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? Sensual uh, El sitio más insólito ¿Un... ¿Hm? No sé pues decir la cama Perfectamente eh, Porque aquí la peña dice Unas cosas que, un un La cama No Una dijo encima de una bicicleta En silla bicicleta Eso sí que era complicado Eso, Oye sí. pues no, no sé Yo creo que no Oye pues o sea, fue genial Es un confesionario Oye yo sé, debo de ser muy clásica eh. Pues no sé No sé bueno. Ah, encima de una mesa, mara, pues sí mara, pero la, es que la amiga no... le está dando la idea La amiga me está recordando momentos Vamos a hacer una cosa Que respondan las amigas ah, ah, ah, No eh. vale, no, no, no <risa> Ella se lo va pensando Y mientras tanto, a ver, eh, ¿dónde? No, no, no, ¿Dónde? Estima, Cada no. una de ellas A ver dónde ha mantenido la relación sexual Ah, ah vale, así. ya lo sé ah, sí. a, ver, a ver, en un baño, público Pequeño Muy ah. pequeño Muy pequeño Estaban en la mirilla <risa> <que se risa> Eran, que... Eran de las que estaban en la puerta o no funcionaba y estaban ellas No, ellas estaban la otra cosa O ellas estaban, o estaban otra ahí ¡Berta! ¡Berta Sal! ¡Berta termina! Mm, ¡Qué peligro, qué peligro! Oye, vosotras, ¿eh? Bueno, ¿eh? bueno definete en una palabra Agridulce Muy ah, bien, muy bien su nombre, muy, sí. su Bueno, chicas, a ver, vuestro sitio más insólito A ver, venga, soltaros un poco Venga, No os nadie, aquí estamos Yo con la mesa Yo no me soy solito En una casa abandonada En, en Salamanca pero... de esto bueno, te muy, a, muy abandonada no estaba ¿eh? Sí, estaba muy abandonada <risa> sí. Lo que es que la, le dimos calor Humano, humano, Humano Coche con muchos Esta es coche y cama, coche y cama. Claro. Claro. Pues claro, insólito claro. Oye, los coches tienen su morbo Tienen ¿eh? su sí Charetto cuando se los cristales sí. Y si son pequeños, que sacas una pierna por cada <risa> ventana o <sea>, y... Pequeños, <risa> claro Esión verano, esión verano. <risa> sí. que en invierno o saca la un día como ayer el bao, el o vao, esto ayuda. En ¿eh? invierno el bau. El coche te vas a agundescar, <risa> <pasar>, ¿eh? <risa> un frío siempre. Ya, vas a quedar hasta miedo ir a un sitio de esos ahora. Ahora casi dices me pongo la Gran Vía que se empañan sí, los cristales y aquí no me va a pasar nada, nada menos. <risa> Pues, bueno, pero para que dices de la Gran Vía, yo no lo he dicho nunca porque no me he acordado, pero en un sitio así tan público ya lo he hecho en una <risa> en un coche, claro. Nadie se imagina que está así. Claro, pues medio. yo conozco una que en, en un sitio muy público y en la calle, en Bilbao, y con las cámaras se dio cuenta luego que había una cámara encima. Y yo yo sé quién en el Vaticano. Y yo sé que en el Vaticano. ¡Ala! Va? Qué morro, ¿eh? qué ¿eh? morro. <risa> sí Morbatos, eso tiene oh, que ser, eso, digo, eso es, eso eso es lo más. Digo, lo más. Lo más yo, más que yo, ¿eh? <risa> sí, Cuánto, sí, vicio, sí, cuánto sí, vicio, cuánto vicio, madre mía. Capilla Sistina. <risa> <risa> <risa> <risa> Dios, sextiva. los santos y todo o sea, Y, y 100.000 personas dentro casi Y personas, el segurata wow. <ríe> Y el curata y de todo Bueno, venga, pues sí. nada, eh, que ya vale Seuchas, sí, que, ¿Te te escuchas, que nos comprarme. vamos Que nos vamos con Berta Vitereswit Que podéis comprar el disco donde en Power Records en Bilbao, en calle ah, Villierias número 5. En la calle y si no se pueden meter en bertavitersuite.com y ahí lo pueden escuchar y descargar alguna canción y están las letras para el que quiera aprender inglés. Vale. Hay que bien, sí, sí. Vamos a escuchar, escuchar la última. Se nos vamos con Waiting for you. Aquí Bueno, Gurfeuchas, eh, que no tengo tiempo para Gurfeuchas. El domingo de 7 a 8. En la 97 siempre. love you and be the one to comfort you. Nothing compares to you. You shine, bring light into the shadows. Yes, you do. Oh, I'm now to see